En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita Para los compositores y uno que otro periodista Licenciados y doctores, todos están en la lista tucu, tucu, menos lo pensamos. Bueno, y estamos escuchando esta canción para entrar en este espacio ...en el que normalmente tenemos cosas de cultura... Mm. ...entrevistamos a cantantes... ...a eh, artistas de distintas áreas... Eh, ...pero hoy queríamos tomar uno de los temas de la cultura... ...que está en este momento en pleno mm. desarrollo... ¿no? ...porque, vamos a decirlo así... ...ayer fue Halloween... ...hoy es el día de todos los santos... Ajá. ...y mañana es el día de los muertos... Yeah. ...entonces... ...yo que soy la más vieja de los que está acá... ...antes... Lo único que venía era el 2 de noviembre. Uh -huh. Decías, bueno, ahora viene el Día de los Muertos. ¿Y qué significaba en la vida de la gente? De, el en Uruguay, hogar, ¿no? En es, Uruguay. Es, Estamos hablando o sea, siempre no en este no país. Sé. Vos mirabas y, bueno, ¿qué había? Que el 2 de noviembre casi todos iban al cementerio. Mm. Mi madre me acuerdo que nos llevaba con ella al cementerio. Compraban flores. Eh, si podían las compraban en la feria antes del 2 de noviembre porque tampoco más barato en que tenía flores en la casa llevaba flores de la casa y yo lo que más me acuerdo que a la salida nos compraban un helado que era el primer helado mm. es lo que más me acuerdo sí, sí. la verdad pero era era eso pero ahora está Halloween entreverado con los santos que lo de los santos era en los muy católicos en mi casa mi madre iba a misa todos los domingos, nos llevaba a nosotros, todo. Pero en mi casa el Día de los Santos no se hablaba de eso. Quedaba solo con los muertos. Claro. ¿Vas a saber por qué. Uh -huh. Pero un entrevero, uh -huh. ahora hay un entrevero de los muertos, las brujas. Sí. El dulce o travesura... Uh -huh. ...y las flores del cementerio han ido quedando un poco para ...porque todo ah, no. eso... ...si sí, hay... ...no sé cómo sí, está hay. con el tema sí, de la sí. pandemia... ...si están, van a estar no. habilitados los sí, cementerios... ...si, ¿no? sí, sí, sí, ahora sí. después les damos los horarios sí, y todo... Sí. ...pero está todo mezclado... ...y culturalmente eso también quiere decir algo... ...me imagino, ¿no? ...pero podemos ir un poco al origen de todo esto... Eh, ...de dónde viene... ...hay países como México... ...esta canción no en vano que estábamos escuchando... ...viene de Solares... Que tienen celebraciones enormes, eh, hacen desfiles, como si fuera carnaval, eh, se visten, se disfrazan. Me acuerdo que un año acá la, la gente de Amnistía Internacional nos trajo regalo por el Día de los Muertos, que eran unos muñequitos de azúcar. Y, claro, claro. Y, bueno y, no, yo me acuerdo que lo guardé eh, como una cosa así, como una artesanía y me, y me dijeron ellos no, no, ellos hay que comérselo porque ese es el significado mm. o sea, tienen un desarrollo de esa parte <risa> distinto a lo nuestro pero bueno, vamos con algo de lo que se publica sobre estas fechas si, sí, hemos tomado de, de algunas publicaciones internacionales Eh, algunas reseñas que que resumen el origen ¿no? y por dónde vienen cada una de estas fechas desde qué culturas y por qué cómo se toman de acuerdo a, la, a las distintas culturas eh, una reseña que eh, señala que cada año según se acerca el 31 de octubre ciudades de todo el mundo se tiñen de calaveras telarañas y calabazas que decoran cada rincón ...al ritmo de las risas y espeluznantes gritos... ...cuando se acerca la, la noche de Halloween... ¿no? ...y que son tradiciones que se mezclan en las culturas... ...de los países occidentales... ...como decía Ángeles en, el, en los últimos días de octubre... ...y principios de noviembre... ...pero yendo al origen de estas eh, festividades... Eh, ...se señala que muchas personas asocian a Estados Unidos... ...el origen de la noche de Halloween... Eh, que se festeja cada vez más en, eh, en puntos más distantes del mundo ¿no? eh, pero en realidad su inicio se remonta a otra cultura lejana a Estados Unidos y lejana en el tiempo también hace más de 3000 años según algunos estudios de universidades prestigiosas que han hecho a finales de otoño del otoño en el hemisferio norte, ¿no? los antiguos pueblos celtas conmemoraban el final de la cosecha con una gran ceremonia que coincidía con el final del año céltico. Eh, si hablamos de celtas, que incluso partes de España, claro. de Francia, ¿no? eh, de, bueno, de Irlanda también, esta fiesta bautizada como Samhain, cuyo significado es final del verano, servía para despedir a Lug, el dios del sol, ...y dar la bienvenida al otoño... ...la caída de las hojas durante esa estación señalaba entonces... ...el inicio de un ciclo y la finalización de todo lo anterior... ...y eran típicos los rituales que tenían un carácter purificador... ...para despedir el año... ...esa fecha marcaba también el momento en el que los días comenzaban a hacerse más cortos... ...y las noches más largas... ...pero tal y como ocurría en muchas culturas prehispánicas también se creía que los espíritus de los muertos salían de los cementerios y paseaban por calles durante esa noche señalada. ¿no? Bueno, eh, la nota dice que era costumbre dejar ofrendas en las puertas de las casas, bueno, como habitualmente se acostumbra, como dulces o bebidas y encender velas para ayudar a las almas vagabundas a encontrar de nuevo el camino hacia su mundo, hacia la luz. Además de hacer sacrificios para los dioses y reunirse, como decía Hernán, alrededor de las hogueras, los celtas llevaban disfraces de pieles y animales. Hoy en día los hogares y otros edificios se adornan con todo tipo de decoraciones fantasmagóricas. y Por ejemplo, en los colegios es la excusa perfecta para realizar creatividades de todo tipo de temática misteriosa como vampiros, brujas, hombres, lobos, zombies. Al caer la noche los niños salen disfrazados a las calles a pedir caramelos por el vecindario recitando el famoso truco o trato, pero creo que también, por este sí. lado, truco travesura, o, travesura, o algo así. Sí, ¿no? sí. Este, o dulce travesura, dulce travesura. Sí, dulce travesura. sí claro, si no era puro truco. Un, sí, <risa> puro truco. En la antigüedad dice que se cree que surgió de los celtas que disfrazados de espíritus iban de casa en casa pidiendo comida y bebida, con la conquista del territorio celta eh, por parte del imperio romano. Samhain se mezcló con otras fiestas de origen romano como la fiesta de la cosecha. Sin embargo, con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos, que terminó derivando en Halloween tal y como hoy lo conocemos. Eh, a Estados Unidos y Canadá la tradición llegó de manos de los emigrantes irlandeses claro. en el año 1840, pero no fue hasta 1970 cuando tomó un carácter internacional debido a las películas y a la, y a la televisión. Y una cosa para sí. tener en cuenta, ¿no? Porque uno dice, "¿Por qué todos creemos que eso viene de Estados Unidos?" Uh -huh. Porque Estados Unidos sí tiene la manija claro. del mercado de los dulces. Uh -huh. Es eso, claro. de las golosinas. Uh -huh. Es eso, por eso. Sí, ¿no? sí, sí, Porque sí. esto ¿por qué viaja del de mundo desarrollado al subdesarrollado? Porque viene de la mano del mercado nos viene de la mano de, y, y, y a, y de a, y a, la cultura sí, sí. y yo creo que también además que hace la, este informe cuando dice que toma un carácter internacional debido a las películas a la televisión el consumo de, de, de películas de televisión que, que hemos hecho sobre todo con la transformación de la comunicación en los últimos claro, años en este país también. con todas las plataformas que tenemos hoy los chiquilines desde un dibujito que se produce en Estados Unidos con eso Seguro. hasta una película una serie y eso también sí, ¿no? sí, sí, y eso toda es la industria todo. que sí. se desarrolla en torno a, a es, esto exactamente ¿no? que como te con digo, todo lo que Estados Unidos promueve con todo, con todo. su y que tú que de... todos compramos después en sí, el resto del mundo ¿no? uh -huh. y digo por ejemplo en Canadá qué cuento te hacía la gente que antes no se regalaba caramelos y chupetines y chocolates a los niños, mm. se les regalaban manzanas y que en un momento eh, corrió así la información de que habían puesto gilets adentro de las manzanas y que entonces un niño se lastimó comiendo esas manzanas y a partir de ahí se dijo que tenían que regalar todas cosas envueltas y preparadas no podía mm. porque ¿qué hacía? la gente hacía manzanas y una torta regalaba un pedazo de torta un... bizcochos, cosas masanas, todas claro. cosas caseras mm. pero se metió el que bueno sí pero ojo porque hay gente muy loca y mm. puede hacer estas cosas y a partir de ahí tienes que regalar cosas de las que compras más mm. claro <risa> imposible claro, no y claro, sí. sí, eso después instauró el, el, el desafío como con otras cosas claro después te dicen bueno pero ¿Qué es cultura autóctona uruguaya? Bueno, claro. Cuando querés rechazar esto, claro. ¿no? Bueno, pero entonces no rechazás tal o cual cosa, entonces ¿qué hacemos? Solo el candombe, que incluso lo trajeron los negros desde, desde África, ¿no? O, o sus oir, sus orígenes, y genera ese debate también, ¿no? ¿Por qué aceptar esto y esto no? En cuanto a culturas, la propia, el propio proceso en torno a la muerte, nosotros no, no, no viene de... No es que los, los charrúas llevaran flores o, no, lo, o los guaraníes. Claro. Eh, vienen de, de, de las culturas emigrantes que en definitiva somos. Pero bueno, son distintos niveles de cosas, ¿no? Eh, esa Esas nostalgias o esa, esa, ese modus más más triste, tan en contraste con lo que hacen los mexicanos en torno a la muerte, bueno, pero responde ellos a nuestras raíces su, culturales. Claro, ¿no? ellos tienen sus raíces culturales para eso. Nosotros claro. en esta no tenemos ninguna raíz. ¿Qué vamos a hacer acá no están los pueblos celtas de claro. los irlandeses ni, ni la de los mexicanos también de lo los sé. mexicanos entonces después está lo otro que ángeles mencionaba el día de todos los santos no del primero de noviembre que es hoy en esta nota que estamos leyendo de, de national geographic a medida que las fiestas paganas fueron disminuyendo y aumentando los festejos cristianos porque ahí está también Exacto. la lucha de las de las distintas interpretaciones religiosas no Su origen más remoto, de lo que se, se vive este primero de noviembre, se encuentra en Antioquia, en Turquía, en el domingo antes de las fiestas de Pentecostés, cuando la iglesia decretó un día en común para honrar a todos los mártires. Frecuentemente los mártires morían en grupo lo que llevó a nombrar un día como celebración común sobre todo tras la llamada gran persecución la última y quizá la más sangrienta persecución a los cristianos por el imperio romano y posteriormente el el Papa Gregorio III pasó pasó la fiesta ¿eh? ya era concebido como fiesta al día primero de noviembre como respuesta a la celebración pagana claro. del año nuevo celta para que los nuevos creyentes fueran abandonando sus antiguas creencias en el día de los santos o de todos los santos se celebran diversas tradiciones en el mundo pero sin duda en España la más destacada es llevar flores a los seres queridos y ahí y está lo que hemos heredado el, nosotros no nos heredaron a plepo a nosotros ¿eh? Sí, eh, bueno en el claro justamente Vamos claro, a escuchar sí, sí. un material Ahí va. Ahí va. Eh, de la gente de Radialistas que siempre prepara materiales sobre esta fecha un poco en sí. formato de, de radioteatro que hace referencia a estas diversas eh, celebraciones y culturas y que estamos repasando Y a los oyentes también, nos sí. manden sus mensajes La muerte no es espanto Somos, Somos mortales, mortales. Como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditadlo, señores águilas y tigres. Aunque fuerais de jade o de oro, también iréis al lugar de los descalzos. Para los aztecas, los mayas y los pueblos indígenas del antiguo México, la muerte no era el fin sino el paso hacia una vida mejor. Cuando alguien moría, organizaban fiestas para animar al espíritu en su largo viaje por los nueve ríos de En Nuestros abuelos creían que la vida en el más allá dependía de cómo habías muerto, no de cómo habías vivido. No esperaban castigos, sino alegrías. Pobrecita, no pudo aguantar el parto. Pero ahora se convertirá en estrella y andará por los cielos junto a Quetzalcóatl. Y si morían bebés, sus almas iban a Chichihualco donde se alimentaban eternamente del árbol de la leche. Cuando la muerte tenía que ver con el agua, el alma iba al reino de Tlalón, al eterno verano. Ahí disfrutaba por siempre nadando y comiendo cosas exquisitas. Y los guerriros puertos en combate se transformaban en aves de rico plumaje Así fue hasta que llegaron los españoles arrepentidos de vuestros pecados oyéis de cabeza al infierno la muerte se convirtió en un terrorífico esqueleto con guadaña, Pero la sabiduría popular juntó las celebraciones católicas con las costumbres antiguas y México siguió festejando a sus muertos con ofrendas y buen humor. En este mundo matraca, de morir nadie se escapa. Muere el buey, muere la vaca, y hasta la mujer más guapa tiene que estirar la pata. Es que para los mexicanos la muerte no es espanto, más bien nos reímos de la pelona. La noche del primero de noviembre, todos van al cementerio, convertido en un lugar mágico, con grandes coronas de flores, cientos de velas encendidas, guirnaldas de papel calado y florecillas de cempasúchil. ¡Órale! Ya están listas las tortillas y el mole. A mi difunto le gustaban los tejocotes, el dulce de calabaza y el arroz con leche. Sí, y yo yo le hice una calaverita de pan. Y tiene un cigarrito porque al abuelito también le gustaba fumar. ¿sale? Y yo le llevo el tequila para brindar por la pelona. Pues vamos echándole una. ¿no? <risa> Todos, todos. Sí. De La familia reza, recuerda, come y brinda. Los mariachis van de tumba en tumba complaciendo a los ausentes. Mándese una ranchera panfinada, que a ella le gustaba. Los muertos son huéspedes ilustres que nos visitan una vez al año. Y también nuestras casas se visten de colores y de aromas para recibirlos. Hacemos un altar que representa el cielo y la tierra. El 2 de noviembre se despide a las almas. Estamos aquí reunidos con mucha alegría... He aquí nuestra honra, dueños y progenitores, la humilde ofrenda de nuestras comidas como agradecimiento por su visita. ¡Salud, salud comadre, salud compadre! Tañen las campanas de la iglesia y los familiares acompañan las almas de los difuntos hasta el cementerio para que puedan regresar a sus tumbas. ¡Hasta el próximo año, albitas! Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tapame con bueno y acá Jorge Silva dice buen día, hablando de cultura autóctona hoy en el aeropuerto se está recibiendo a los turistas con los bailarines del sodre uh -huh. para mi gusto con bailarinas de candombe sería como un poquito más uh -huh. nuestro y manda saludos, yo no sé qué exactamente qué es lo que están mostrando hoy en el aeropuerto porque son, porque las son los primeros turistas sé. No. Sí, sí. Sí. Sí. No sé, capaz están con el pericón capaz que están con algún baile folclórico no sé, no sé. Ahora da, después nos fijamos da, a ver si hay algo. Da sé que está mucho el, el subsecretario de... Muchas veces de han usado los del candombe en Punta del Este, sí, y sí, eso lo hemos siempre, visto. Es verdad, es verdad. Sí. Pero está bien lo que anotan. Que también sí. te da bronca, ¿no? Sí, cuando sí, en Punta sí. del Este te llevan a los del candombe. Sí, sí. del los del candombe sí, que es porque les dan unos pesos. Van a decir, ¿no? bueno, no les viene bien no nada. Les viene bien, y no, no nos viene bien No, pero no me digas no te da bronca. Cuando te la agarran. Porque no es el escenario natural de... De, de esa cultura no digamos bueno que recordar que se han hecho llamadas sí. en sí. Punta del Este por bolero ¿no? sí, sí, sí. Sí. Bien. bueno, siguiendo con este tema sí. eh, el, en el propio día de todos los santos suele comenzar también la celebración del día de los muertos cuyo origen es anterior a la influencia del catolicismo aunque al día de hoy todas las festividades mezclan las tradiciones católicas con este caso las indígenas el colorido esqueleto mexicano, la famosa Catrina, da la vuelta al mundo desde semanas antes de la noche de Halloween, pero su origen se remonta a los festivales aztecas que veneraban a dioses como la Señora de los Difuntos. Esta festividad se celebra desde la época prehispánica en México, aunque era costumbre también honrar a los difuntos en otras épocas del año, cuando terminaba la cosecha en las diferentes zonas de la sociedad azteca. En aquella época la mitología mexicana creía en un señor de la muerte. bueno eh, con, un que, con un nombre complicado, <risa> como todos los mexicanos sí, son hombres de esos. Mictlán que claro. habitaba el inframundo, el Mictlán, con la llegada de los españoles, la celebración se extendió y se mezcló también con las costumbres católicas. Aparecieron nuevos significados, como la Cruz de Flores, que hoy en día conmemora a los antepasados. Aunque cada uno de los lugares le da un significado diferente, suele aparecer allí donde se busca un significado alegre para honrar a los fallecidos, compartir historias de antaño, comer, beber e incluso bailar en honor a nuestros antepasados llena las calles durante la jornada en una tradición que desde hace décadas traspasa las fronteras de su origen mexicano y llega al mundo entero. Sea cual sea la costumbre de cada lugar, lo importante es que este día honre a todas las almas que cambiaron el mundo terrenal por los espíritus, ya sea con un pan de hueso, maracas de cráneos o globos de calaveras, las ciudades latinas desfilan disfrazadas al son de los poemas que nos recuerdan que todos, seamos quienes seamos, en vida volveremos a la tierra. Bueno, yo no sé en los barrios de ustedes ayer cómo estuvo esto... Uf, movida de Halloween. No estuve. En no, eh, otros años hubo más, pero pero eh, cómo a mí por lo menos me da la sensación como que hace unos años hubo un no movimiento mayor, movimiento, pero ahí. ahora como que me fue descafeinado. Sí sí. sí, sí, ah, y claro. más que era domingo, que se suponía que iba a claro. ser más. Sí, y aparte bueno, hay un, de, un hecho también un poco este, un hecho un hecho policial sí, un que se dio en una joyería ¿Cierto? en Punta Carretas con una persona que entró medio disfrazada y robó la joyería. Con en una máscara de sí. diablo. Bueno, sí está. Punta Carreta, robó, tiros, ¿no? sí, sí, sí. Es que entre el Tapaboca No caletas, es la primera digo, vez, ¿eh? ah, ¿no? ha, ha pasado. No, ah. he hechos delictivos años anteriores en esta fecha con el tema de Halloween. Es ideal. Te Exacto. te te pones Exacto. una máscara. Y Está redondo el negocio. Bueno, bueno, acá tenemos, yo rescato la canción derrada esa que dice es cuando yo me muera, sí. no quiero sí. canto, morirme sí. de pleno sí, sí. que uno si pudiera este buena, pedir sí. a mis hermanos que andan en, en ese ambiente no está, a mí me gusta cuando se ve en nuestro país gente vinculada por ejemplo al candome que es despedido con tambores sí. claro, me gusta claro, eso absoluto. o del carnaval claro, eh, respetando todas las sensibilidades por supuesto, porque es un momento sí, sí. muy duro la despedida de un ser querido como para pensar en, en romper los, los paradigmas que tenemos en ese sentido, no pero este bueno, tantas cosas que hay que cambiar, eso no, no estaría mal en cuanto a celebrar sobre todo la, el espíritu de, de quien estamos despidiendo de alguna manera, ¿no? Así que ustedes si, si, si tienen posibilidad de organizarme con unos tambores no me, <risa> bueno, no me, ¿A vos sería con tambores? No, no puede ser algo brasileño, brasileño también Ah, Brasil ahí Pero sí. no les quiero hacer complicarlos mucho. Yo te iba a decir, los, no empiezas a complicar. Los instrumentos, este, pero bueno, apelen a, a Rosalina y que consigan. Dios, Dios. A propósito de la información de mañana de los cementerios, eh, las necrópolis oficinas del servicio de cementerios permanecerán abiertas desde las 8 de la mañana a las 18 horas y contarán con vigilancia policial e incluso asistencia médica de emergencia de ser necesario. El comunicado de la Intendencia de Montevideo, estamos hablando de Montevideo, Insistió en que será obligatorio el uso de tapabocas y el mantenimiento de la distancia de seguridad en el lugar para evitar la, justamente la proliferación de, de, del mosquito, también dice Ebella Epshifti, portador de la fiebre ah, amarilla claro, y el dengue. Sí, sí. Se recomienda sustituir el agua de los recipientes por flores eh, que, que, en lugar de agua sí. que se le ponga arena. no este Y también la Intendencia informó que por razones de seguridad del personal del servicio fúnebre y necrópolis no utilizará escaleras de mano para realizar tareas en altura. Bueno, hay de, de Canelones también hay, ¿eh? eh sí. Datos que dicen que esto va más allá del 2 de noviembre. Eh, se informa que a partir de hoy, lunes 1 de noviembre, cambian los horarios de las necrópolis del departamento. De lunes a viernes el horario será de 8 a 16 y los sábados, domingos y feriados de 8 a 18. y Dice porque viene el verano, entonces a las 10 de la mañana era complicado, que gente mayor y que a las 8 de la mañana va a ser una ventaja para mucha gente... ...habla de la humanización de los cementerios. Mm. Eh, van a mejorar la caminería, los cementerios... ...construir nichos, hacer baños públicos... ...tenerlos en condiciones. Eh, vestuarios y comedores en todos los cementerios. Asistencia psicológica. Esto para los que trabajan allí seguramente. Mm. Que se está trabajando en conjunto con psicología laboral... ...de la Intendencia y entregando elementos de protección personal para tener la ropa y las herramientas adecuadas para el trabajo todo eso va a ser sí, sí. se anuncia con se anuncia. no yo iba a decir para cerrar que uno ve las películas la traición de Estados Unidos en los velatorios grandes ¿no? comilonas no eh, comiloonanas y discursos de todo y discurso pero comida viste que hay mesas y mesas de cosas sí. que... y hay discursos de despedida acá hay de si mucha gente como mucho te dan un, te dejan una jarra de café ahí, hijo no hay algunos lados que dan sándwiches también. ah, bueno Bueno, once y treinta El día que yo me muera, que me entierren con la banda, que no me anden con lutitos, que propaganda. De ser muy alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda